Oído al tambor, palabras de gran valor Silencio, grabando al aire Ezequiel Zamora, luchador liberal y social durante la guerra federal Un día proclamó La moral, el orden, el respeto a la propiedad y el amor ardiente por la libertad de su patria Es el distintivo del carácter, como civil el se imprime Escuchabas Oído el tambor Palabras de gran valor Una creación más del Parque Tecnológico de Mérito